Muy contento eh, sabíamos que hace un partido difícil que veníamos de dos partidos muy duros contra los equipos argentinos y al final el cansancio nos nos pegó un poco pero pero sabemos que cuando llegamos al final de partido somos muy buenos jugando jugando finales de partido entonces feliz muy feliz por la victoria Y ahora seguir, seguían la Final Four que tenemos chance. Venían de dos derrotas consecutivas en la liga de Brasil, bastante ajustadas, ¿no? Eso quizás les podría haber jugado un poco en contra para este cuadrangular, que es también un poco lo motivo juega, pero fue parece que todo lo contrario. No, nosotros sabemos. Cuando cuando perdemos, sabemos por qué perdemos y cuando ganamos, sabemos por qué ganamos. Somos un equipo experiente que sabe llevar esas cosas muy bien. Haberle hecho dos veces partidos a San Lorenzo me imagino que es algo importante, ¿no? Siendo uno de los grandes candidatos a hacerse el título de Liga. Importantísimo. San Lorenzo es un muy gran equipo, muy buen equipo que... Hacen muchas cosas, ¿no? corren, saben cinco, es muy difícil jugar contra ellos. Entonces sabemos que haciendo juego duro, que algún día si ellos fallan y nosotros no, podemos ganarles. Eh, San Lorenzo es uno de los candidatos, pero ustedes también. Nosotros venimos como invitados, venimos por fuera sin sin mostrarse mucho y ahora estamos ahí, así que, felices, felices y seguir trabajando para hacer un gran Final Four. preocupa un poco la poca efectividad que tuvieron en el aro de enfrente? No, porque es muy diferente la cancha pequeña, el aro, el balón, jugamos contra balón en Brasil, es muy todo muy diferente. Cuando llegamos estamos jugando ahí 15 juegos con un balón, llegamos aquí un día tener un balón un día solo y, y es mucho, es diferente para nosotros. Tenemos que saber jugar con eso también. Entonces, lo importante con todo eso es ganar los partidos. Entonces, fue lo que hicimos.